Vamos a tirar de la manta y vamos a conocer una historia que tiene una víctima, una víctima muy cercana a todos nosotros, trabaja en Antena 3 es el presentador del hormiguero, Pablo Motos ¿Qué pasa? porque Quería saber cosas sobre el CNI Mira, eh, Bruno Félixa Roldán es el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI Lo es desde julio de 2009 y lo será hasta julio de este año. Después seguro que encontrará cómodo en otras instituciones... ...públicas o privadas... ...porque a sus 74 años disfruta de una salud de El tiempo de mandato del director del Servicio Secreto... ...se limitó tras la caída de Emilio Alonso Manglano... ...cuando se descubrió que se había extralimitado en sus funciones... ...y entre otras cosas había espiado a Todorquisqui. Manglano mandó al entonces CSIC durante 14 años... Y se decidió, lo decidió el gobierno, que los siguientes no estuvieran más de cinco. Los políticos le buscaron las vueltas a la propia limitación que ellos habían impuesto y Sanz es el ejemplo, porque se irá eh, en un par de meses tras diez años en el cargo. Quizá el presidente Sánchez o su ministra de Defensa Robles se lo habrían quitado del medio antes para meter de nuevo en el servicio, pero el encarcelado comisario Villarejo lo ha hecho imposible. Cuanto más ha intentado pringarle con sus negocios sucios en las alcantarillas, más grandes han sido las asideras de Sanz al cargo. Este gobierno, o cualquier otro, no se prestará jamás a que aparezca el cese de un director del espionaje por las acusaciones de personajes como Villarejo. Al llegar al cargo, San Roldán manifestó a sus allegados que cuando abandonara la sede central del CNI lo haría sin mácula, o sea, limpio, por la puerta principal y no por la de atrás, como la mayoría de sus predecesores. Podrá, presu podrá presumir ante sus íntimos, pero él sabe perfectamente que el enfrentamiento con Villarejo por asuntos privados del rey Juan Carlos le marcarán para siempre. En diez años creo que he estrechado su mano una vez a la salida de un acto público con motivo de una duda que quería plantearle sé que no he sido, como diría mi madre santo de su devoción y por lo tanto no me ha incluido en sus frecuentes reuniones con periodistas como saben mis seguidores de la en los lectores de reportajes y libros no es el primero que prefiere tenerme a distancia y mandarme a sus jefes de prensa para que intenten ponerme firmes viene esto a cuento de algo que nos enteramos por el compañero de esta casa Pablo Motos en una declaración en su programa El Hormiguero Contó que él y su socio Jorge Salvador fueron invitados por Sanz para enseñarles el CNI e incluso les invitaron a comer. Paréntesis, ¿por qué la ma inmensa mayoría de los periodistas influyentes han visitado el CNI en los últimos 10 años? Sigo, antes de despedirse, en un gesto que no sé si interpretar como divertido o como otra cosa, Sanz le desveló que los agentes del CNI le habían investigado por hacerse una foto con un admirador que resultó estar vinculado con el Estado Islámico imagino la perplejidad de Pablo un tipo se le acerca en Denia para hacerse una foto y el CNI monta un dispositivo contra él vaya ridículo más espantoso General Sanz si le pareció gracioso se equivocó quizás nos enteremos cuando se vaya que creó una unidad para revisar los selfies de la gente y detectar amenazas peligrosas Yo, por mi parte, no sé vosotros, pero pienso seguir haciéndomelo con los peligrosos, peligrosísimos oyentes y lectores, aunque me investigue la gente de San La, la verdad es que el CNI en esta historia, en otras, pero en esta historia, se cubrió de gloria... Venga, hombre, que tú te crees que pueden... Ver, es que sea. son alucinantes. De ¿no? verdad, pero bueno. Ay, madre. Madre mía. El país de mortadelo el país claro, de sí, sí. Y Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta el sábado.